Me interrumpo cuando sueño despierto. Cuando la cebra cavila, déjala tranquila. Venga, Marty, que yo solo quería felicitarte. ¡Eh, hey, men! ¡Gracias! Oh, ah, uh, eh, hey, mmm, tengo algo entre los dientes. Me estoy volviendo loco. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Ah, has venido al sitio adecuado, amigo! El gran dentista Marty ya está aquí y todo arreglado. Y ahora pega un brinco y sube a mi mesilla para que pueda examinarte. ¿Si ¿Sí me permites? ¡Ah! Sí. No veo nada. ¡Gerda! ¡Ah! ah. Oh, perdona. ¡Men! ¡No se habla con la boca llena! ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¿Pero qué hace esto aquí adentro? ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Gracias, hombre! ¡Te lo habías <risa> escondido ahí! ¡Qué grande! Aún no han salido a la venta. Pero mira, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Uh! ¡Es genial! ¡Uh! ¡Qué curioso! ¡Está nevando! 10 añitos, eh! ¡Una década! Ya son de cifras, 1 y 0. ¿No te gusta? No, no, es genial. Lo odias. Ah, ¡Oh! era mejor el despertador de Alex. Es lo que mejor se vende, desde luego. No, no, no, no, el regalo es regalo fenomenal. Solo es que ha pasado un año más y yo sigo con el mismo rollo aburrido de siempre. Vas para aquí, te plantas allá, comes hierba y webefuge. Ya veo el problema. Jo, oh, qué listo eres. Necesitas romper esa aburrida rutina. ¿Cómo? Corta el rollo, vive a tope, que ni tú sepas lo que vas a hacer. Tú tú decides sobre la marcha, ve a tu bola, improvisa, inventa, bum, bum, bum. así ¿Ah, Haz algo guay. Guay, ¿eh? Vale, lo intentaré. Así me gusta. Ya llega la gente, Marti. ¡Ay, oh, adora a la gente! Es lo que más me gusta. ¡Uh! ¡Vamos, Gloria! ¡Arriba, chica! ¡Hemos abierto! ¡Uh! de colegio, el día de colegio. Sí, vamos Camedgro. 1 minuto más. Vamos, melman, melman, melman, levantarse. Otra fabuloso mañana la gran Para mí no, yo me pillo la baja. ¿Qué? Me he encontrado otra mancha marrón, otra mancha marrón en el hombro. Eh, justo aquí. ¿Ves? Eh, justo, justo aquí. ¿La ves? Melman, son imaginaciones tuyas. Phil, despierta, mono asqueroso. Voy a ser guay. Voy a marcar estilo. Superguay. Guaybuloso. Réquete guay. Damas y caballeros, niños de todas las edades. El juego de Central Park tiene ya. el honor de presentarles Yo mando. al rey de uh, York, uh, uh. Alex el, el León. ¡Ah! Empieza el show. Təsər Sonreid y saludad, chicos. Sonreid y saludad. ¡Kowalski! ¡Ese informe! Estamos a 100 metros de la cloaca, señor. ¿Y la mala noticia? Se ha roto la última pala. Mm. Bien. Rico, a registrar la basura. Necesito cucharillas y busca más palos de polo. Hay demasiados derrumbamientos. ¿Y yo, capitán? Intenta parecer cuco y coqueto, soldado. Hoy nos largamos de esta pocilga. ¡No en Planeta Animal! <risa> ¡Bueno, se acabó lo que se daba! ¡Gracias por venir! ¡Espero que haya sido guay! ¡Estaré aquí toda la semana! ¡Mejor dicho, estaré aquí toda mi vida! ¡365 días al año! ¡Incluida Navidad, Año Nuevo, Halloween, Pascua! ¡Ah! ¡Y no le corten el pito a las pobrecitas mascotas! ¡Y darle una propina al taxista que está pelado! ¿Tú? Cuadrúpedo. ¿Parle vos neoyorquén? ¿Que si parlee, qué? ¿Qué continente es este? Manhattan. Témpanos fritos. Seguimos en Nueva York. ¡Anulamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh, eh! tú tú! El de frac. Un momento. ¿Se puede saber qué hacéis? Un túnel de la Antártida. ¿Antártica qué? ¿Puedes guardar un secreto, amigo monocromático? ¿Has visto alguna vez pingüinos sueltos por Nueva York? Claro que no. Esto no es para nosotros. No es natural. Estamos aquí por una especie de conspiración, ¿sabes? ¡Nos vamos a los grandes espacios abiertos de la Antártida! ¡Al mundo salvaje! ¿Salvaje? ¿Y de verdad se puede ir a ese sitio? ¡Qué pasada! ¡Eh! ¡Esperad! ¿Y dónde está eso? ¡Decidme dónde está eso! Tú no has visto nada de nada. ¡Ale! Sí, señor. P -p perdón No, señor. Disfruten de la última aparición de hoy del Rey de Nueva York. Ay, aquí qué original, no muy amables, no muy amables. ¡Calfoncillos! ¡Eh! Conducí con cuidado. ¡Eh! Y visitad mi página web, vivelavida.com. Salgo sobando. Esto sí que es Justo de esa mancha. ¡Oh, estoy en la gloria! ¡Gracias! ¡Me encanta, Melma! ¡Me encanta! Sí, quería regalarte algo personal. Ese fue mi primer termómetro rectal. ¡La madre que te...! ¡Venga, venga! ¡Trae no tenemos... la tarta! Ah. ¡Trae! Ah. Ah. ¡Melma, atenta! Ah. Mm. Cumpleaños feliz En un zoo Si sí. Te Pareces a un mono ya hasta, hasta hueles así sí. eh. <risa> Incultos ¡Ay, chicos, vais a conseguir que me avergüence y vaya numerito! Oye, que hemos ensayado mucho, ¿pero qué dices? Adelante, pide un deseo, muñequito. Oye, ¿qué has pedido? No, no puedo decírtelo. Venga, dilo. No, señor, ni hablar. Trae mala suerte. Si quieres mala suerte, lo suelto de sopetón. Pero si son precavidos, Ay, mejor Dios, cierro Dios, mi boquita. Ma... ¿Quieres contarlo ya? Vamos, en serio, ¿qué puede pasar? Muy bien. He pedido ir al mundo salvaje. ¿Mundo salvaje? ¡Buah! Ya dije que traía mala suerte. Mundo salvaje, pero tú estás loco. Es lo más absurdo que he oído en mi vida. Es antihigiénico. Los pingüinos van. ¿Por qué no voy a yo? Si los pingüinos están taraos. ¡Vamos! ¡Podríamos volver a la naturaleza, a nuestras raíces, aire limpio, grandes espacios abiertos! Pues dicen que hay muchos espacios abiertos en conética. Conética? Sí, primero aquí en la estación central y una vez allí coger el tren del norte hacia el norte. ¿Así que podría coger el tren? Es una hipótesis, ¿eh? Marty, por favor, ¿qué íbamos a hacer nosotros en conética? ¿Va frío? Gracias, Melman. No, no, no, en serio, en serio. Yo solo... Allí no vas a encontrar esto. Esto es pero, un alimento pero, de primera, pero, pero, refinado. Pero, pero... Esto no se encuentra en el mundo salvaje. ¿Has pensado alguna vez que la vida es algo más que filetes, Alex? No habla en serio, pequeño, no, no, no, no. no ¿Pero qué os pasa, chicos? Es que no os preocupa saber cómo es la vida fuera del zoo. Pues... Mm -mm. ¿no? Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema. Aquí tienes, tienes un poco de saborcito, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias por la fiesta. ¿Ha estado bien? ¿En serio? ¿Pero qué le pasa? Oh, deberías hablar con él, Alex. Anda, ve. Intenta animarlo un poco. ¡Eh! Hey, que le he regalado mi bola con llave dentro. ¿No basta con eso? Alex, ya veo cómo va a acabar esto. Oh, se está haciendo tarde. Creo que me voy a Vamos, es tu mejor amigo. Vale, vale. De acuerdo. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Gloria. ha sido, de verdad, hazme caso. Es difícil que pueda ser mejor, ¿sabes? Oh, fíjate, incluso ha salido la estrella. No hay estrellas como esa en el mundo salvaje, ¿eh? Es un helicóptero. Martín, colega, escucha, todos tenemos días en los que creemos que el sol brilla más en otra parte. Alex, mírame. Tengo 10 años, solo me queda la mitad de mi vida y aún no sé si soy negro con rayas blancas o blanco con rayas negras. Marty, me acuerdo de una canción. Alex, por favor, ahora no. ¡Oh, sí! Es una gran canción y creo que ya la conoces. ¡Ta, ta, ta! Ta ra la no, por favor no, por favor no, no te escuche. Ta ra spreading the news. No te corro. I'm leaving today. Yeah. Gracias eso. Vamos. Tú sabes la letra. Dos palabritas. New York. New York. Callaus, callaus. Estoy intentando dormir. No somos nocturnos! ¡Pues te puedo dormir de una patada, chaval! ¡Tú y cuántas más rayitas! ¡Si te metes con él, te metes conmigo, Hogwarts! Ah, ¡Es un león bacán! ¿Lo ves? Calla. ¡Se han rayado rayas! Formamos un gran equipo, un tú y yo. Desde luego. ¡De eso no hay duda! ¿Y qué vas a hacer? ¿Largarte al mundo salvaje tú solito? No. Bien. ¿Contigo? ¿Vamos? ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Juntos! Bien, salimos de aquí a avenida y a la estación central. Cogemos un tren, nos vamos al norte, estaremos de vuelta por la mañana y nadie se habrá enterado. Es una broma, ¿verdad? <ríe> ¡Claro! Una broma. ¡Claro que es una broma! ¿Te lo habías tragado? Ni que pudiéramos coger un tren. Oh, oh, oh. Ah, no vuelvas a hacerlo, me estaba preocupando. Oh, bueno, creo que me voy a sobar. Sí, yo también. Necesito la voz fresca para mañana. Es el día del jubilado, ¿sabes? Y tengo que rugir más fuerte. ¡Darles caña! Ya me entiendes. Que duermas bien. Ah. Ah. Han vuelto a dejar puesto el sonido de ambiente. ¡Déjalo! ¡Tranquilo! Yo lo arreglo, ¿tú sabes? <risa> Ah, mucho mejor. Vamos, pequeñito mi filetito. Mi sabroso filetito mignon con grasa en los bordes, me encanta. Me encanta con un poco de grasa, mi tierno y sabroso bistec. Alex, es un Alex, manjar exquisito. Alex. Mm -hmm. Alex. Alex. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te chupas el dedo? ¿Qué quieres, Melman? Vale, vale. Ah. ¿Sabes lo de mi infección de vejiga que me levanto cada dos horas? Bien, he ido a hacer pez y, y he mirado la jaula de Marti, cosa que normalmente no hago, pero esta vez lo he hecho y he mirado. ¿Qué, y, Melman? Y... ¿Qué ha pasado? ¡El Marti no está! ¿No está? ¿Cómo? ¿Cómo que no está? ¿Cuánto tiempo lleva preparando esto? ¡Marti! ¡Marti! ¡Si él no cabe ahí dentro! ¡Marti! ¡Marti! ¡Marti! ¡Esto no tiene sentido! ¿A dónde podría ir? Ah. ¡Ah! ¡Oh, ¡Conética! ¿Tú estás loco? ¡Oh, no! ¿Qué, qué, vamos, qué vamos a hacer? Eh, tenemos... tenemos eh, quiero decir, tenemos que llamar a alguien. ¡Oiga! ¡Con animales perdidos! ¡Y deprisa! ¡Hemos perdido una cebra! ¡Seguro que va de camino a Connecticut! ¡Necesita...! ¿Diga? ¿Diga? ¡Un momento! ¡No podemos llamar a la gente! ¿Pero qué? Estarán furiosos y trasladarán a Marty para siempre. No se muerde la mano que te da de comer. Eso está claro. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Ir a buscarlo? Esta cebra está como una cabra. Tenemos que evitar que cometa el mayor error de su vida. Seguro que está perdido, asustado, confuso. Oh, pobre Marty. No sé, quizá uno debería quedarse aquí, eh, por si vuelve. No, no. Martin necesita terapia de grupo y tenemos que ir todos. ¿Por dónde se llega antes a la estación central? Mm, bajad por Lexington. ¡Belman! Vale, bajemos, bajemos por Lexington. ¿Y por qué no por Park? No, es de doble sentido y los semáforos no están sincronizados. He oído que Bill Clinton da una charla en el Lincoln Center. Sí, claro que le tiraremos caca encima, hombre. Podemos ir por park ¿Estás segura de que este es el camino más rápido? ¿Y yo qué sé? ¿A mí qué me cuentas? ¿Eh? ¿Eh, chicos? Ahí dentro hay unas fuentecitas muy chachis donde te puedes limpiar. Y mirad. ¡Camel! Esto no es una excursión, Melman. Es una misión urgente para impedir que Marty arruine su vida. ¿Y dónde es el train Ah, aquí llega. ¡Ah! ¿Qué es que te dijo Marty? Te pedí que hablaras con él. Lo hice, lo hice nada Él me dijo, ¡Vámonos! Y yo le dije, ¡Estás loco! Entonces dijo, ¡Tengo 10 años! Y no se queden unas rayas blancas si y negras. ¡Socorro! ¡Socorro! Vuelva atrás y coja la 42 Oeste. Ajá. La encontrará después de Vanderbilt. Ok. Si llega al edificio Chrysler, es que se ha pasado. Ajá. Muchas gracias, agente. ¡Eh! ¡No se ha puesto verde! ¿Has dicho sí, sí, eso es, una cebra. No Justo delante de mí. ¿Le pego un tiro? Si, Pues voy a necesitar refuerzo. ¡Oh, los nicks han perdido! Bueno, ¿qué se le va a ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Estación Central o este olor me va a matar? Es esta. ¡Ah! La gran estación central, porque es una estación y porque está en el centro. Tendré que fastidiarme y coger el borreguero. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya, ya, lo, lo, tiene! Tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Y tengo algo para ti! ¡Estoy bien! ¿Eh? ¡Estoy bien! ¿Pero ¿Eh? qué, bien? ¿Qué, ¿qué estáis haciendo aquí, eh? Oh, ¡Marty! Oh, ¡Marty! No es ¡Estaba muy preocupada por ti! Oh, Tranquilo, estoy bien, estoy bien. Mírenme, estoy bien. ¿Ah, sí? ¡Oh, está bien! ¡Oh, genial! ¿Lo habéis oído? Marty está bien. Me alegra saberlo. Porque me preguntaba... en eh... ¿Cómo has podido hacernos esto? ¡Somos tus amigos! ¡Ya que viene tanto Leo! ¡Pensaba volver mañana! ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Me has oído? ¿Le has oído? Has ¡Chicos! Lo que lo ¡Se hemos nos acaba el tiempo! Melvin, no ¿te has cargado el reloj? No lo hagas más. No lo hagas nunca, nunca más. <risa> ¿Eh? <risa> ¡Ven aquí! <risa> Alguien se ha ido de la lengua. Cucos y coquetos, chicos. Cucos y coquetos. Si tienes cacafil, tírala ya. Es el hombre. Buenas noches, agentes. No, no, no. Ahora no hables, ¿vale? No se te da bien eso de juntar las palabras para arreglar las cosas. Tú calladitos ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Oh, sí! Todo va estupendo. Que es que teníamos un problemilla de nada. Bueno, cosillas de animales. A mi amigo, ¿se le ha ido la olla? Puede pasarla a cualquiera. La ciudad le ha afectado y el coco le va al revés. ¡Eh! Hey, el coco te irá al revés a ti, ¿vale? Shh, shh. Deja a quien me ocupe yo. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Lleva otra! ¡Sacadla de aquí! ¿Puede darme un respiro? Mejor nos llevamos a mi amiguito y olvidamos el asunto. ¿De acuerdo? No Sin crimen haciendo. no hay castigo, ¿verdad? ¡Ey, no, no, no, no, no, no, no eh, hey, tranqui! Soy Alex, el león, el del zoo. ¿Y qué le pasa a este? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Wow. ¡Uh! Me siento muy, muy raro. ¡Ey! ¡Oh! Os quiero a todos. It with you. It with you. The candy man. El dramático incidente de anoche oh. central es un ejemplo de lo que los oh. ciflados proderechos de los animales llevan años gritando, oh. que los animales no deberían estar en cautividad. Ahora oh. van a enviarlos a su hábitat ah. natural, ah. donde podrán disfrutar de la libertad ¿Eh? que tan claramente oh. desean. ¡Eh, una ayudita! ¡Está despierto! ¡Está despierto! Ah. Oh. no! Cabeza. ¡Oh! ¡Ay! ¿Eh? Espera, ¿dónde...? pero ¡Es una caja! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡La caja no! Oh, ¡No quiero que me trasladen! ¡A mí no! Oh, ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¡Está demasiado oscuro! Oh, ¡No hay aire! ¡No hay aire! Oh, ¡Las paredes están cerrando! Oh, oh, ¡Estoy solo! ¡Estoy muy solo! ¡Alex! Oh. Alex, ¿estás ahí? ¿Marty? ¡Sí! ¡Qué oh. colega! Oh, ¡Oh, Marty! ¡Estás aquí! ¿Pero qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡Esto pinta mal, Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¿Sois vosotros? ¡Gloria! ¡Tú también estás! ¡Adoro el sonido de tu voz! ¿Qué está pasando? ¡Estamos en cajas! ¡Oh, no! Pero... Oh, ¡El dormir me deja agotado! ¡Melman! ¡Melman! ¡Ese es Melman! ¿Estás bien? Sí, mm, yeah, estoy muy bien. A menudo me duermo cuando me hacen una resonancia. Melman, esto no es una resonancia. ¿Es un tag? No, no, no es un tag, es un traslado. ¡Los cambian de zoo! ¿Los cambian de zoo? Eh, no, no, no, no, no, no me pueden trasladar. Eh, tengo visita con el Thor Goldberg a las 5. Melman, Tiene que hacerme Melman, unas Melman, decenas. cálmate, Melman. Ningún otro zoo puede pagar Melman. mis cuidados médicos. ¡Cálmate, Melman! No pienso ir por el seguro. Tranquilo, Melman, que todo va a ir muy bien. Verás como nos irá requete bien. No, Marti, no nos irá requete bien. Porque ahora, por culpa tuya, la hemos pringado. ¿Culpa mía? Pues no entiendo por qué tengo yo la culpa. Es una broma, ¿no? Tú has mosqueado a la gente. Has mordido a su mano, Marti. Has mordido a su mano. No sé quién soy, es que no sé quién soy. Necesito de juvenil en el mundo salvaje. ¡Ey! Oh, por favor. Que yo no le pedí a nadie que me siguiera. ¿Verdad? ¡Ah! Tienes razón. ¿Eh? Yo, yo dije que nos quedásemos en el zoo, pero vosotros... Melman, cállate. Fuiste tú el que sugirió Alex, esta genial no idea. Alex, no metas a Melman en esto, por favor. Gracias, Gloria. Además, yo no tengo la culpa de que nos trasladen. Melman, cállate. ¿Alguien está mareado? Yo siento náuseas. Melman, tú siempre sientes náuseas. forma muchacho! Oh, es un código antiguo, capitán. No puedo descifrarlo. Todo manífero. ¿Mm? ¿Sabes leer? No, no, pero Phil puede leerlo. Phil. Hmm. Barco a Kenia, reserva natural África. ¿África? A plegar velas, rico. <risa> Tendré que daros una buena zurra. Pues yo pensaba que te conocía. Sí, Por cierto, Marty, tus rayas blancas, blancas y negras se acaban de anularse entre bien. sí. ¡No eres nadie! ¡Basta, basta, basta! ¡Vais a cerrar las cosas! ¡Situación! Es inútil, capitán. No conozco los códigos. No quiero excusas, quiero resultados. navegación Está bien. Dejadme pensar y haced que se calle. ¡Lo logré! ¡Hagamos pirar esta chatarra! ¡No! <risa> ¡Marty! ¡Marty! ¡No! ¡Espera! ¡Vuelve, Marty! No, no te vayas. 對冷望 <See? S 2> tinglinda mamma mia fionas ¿Qué vas a hacer? Sacarte de esa caja. Relájate. Alex. ¡Jirafa en la esquina derecha! ¡Espera! ¡Soy ¡Espera, el espera, real espera, el espera, espera, por favor! ¡Espera, espera, espera, esperita, esperita? espera! ¡Espera, espera, es? espera Alex! Espera, espera, espera. ¡Por favor, por favor, no, por favor! ¡Allá voy! ¡Mira, Dios. mira, mira, mira, mira, mira Gloria. Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, sí que es Gloria! ¡Dios mío! ¡Gloria! ¡Gloria! Chicos. Menos que ¡Gloria! ¡Alex! ¡Yeah! ¿Marty? ¡Marty! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No la mía! ¡No la muestra! ¡Aquí está bien! Chavales, ahora no hay nada suelto encima, así que les pago luego, ¿eh? ¿Alex? ¡Martín! ¡Oh, mierda! ¡Oles de ceniza! ¡Martín! Hey, espera, ¡Te espera, voy espera. a matar! ¡Eh, espera! ¡Te ¡Ven aquí! Alex, ¡No huyate a mí! aquí! Calma, calma, calma, ¡Si sigues corriendo, calma, calma, calma, calma. ¡va a ser mucho peor! Calma, calma, calma. ¡Martín! Ay, ¡Qué bonito! ¡Estamos todos juntos! ¡Sanos y salvos! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¿Dónde exactamente es aquí? San Diego. ¿San Diego? Playas, arenas blancas, un entorno natural inteligentemente simulado, recintos abiertos. Ya te digo, esto podría ser el zoo de San Diego. Y decorado con rocas falsas. ¡Ay, vaya! Esta parece auténtica. ¿San Diego? ¿Hay algo peor que San Diego? No lo sé, pero este sitio es alucinante. ¡Ja! Yo me apalancaría aquí. ¡Me apalanco aquí! ¡Te voy a matar, Marti! ¡Te voy tranqui. a estrangular! ¡Y te Se enterraré! Mate, ¡Y luego te clonaré! ¡Y mataré a todos tus clones! ¡Y luego muerto. Pido no volveré muerto. a ti! ¡Basta! Escuchad, iremos a buscar a la gente, nos identificaremos y resolveremos este lío de una vez. ¡Basta! Oh, genial, esto es genial, San Diego. Tendré que competir con la horca, esa famosa y su estúpida sonrisa. ¡No puedo superarlo! ¡No puedo! ¡Estoy perdido, acabado! ¡Estoy fuera del negocio! ¡Y por tu culpa, Marty! ¡Me has hundido! Vamos, Alex. ¿Es que de verdad crees que yo pretendía que pasara todo esto? ¿Quieres que te diga que lo siento? ¡Eso es lo que quieres! ¡Vale! Lo... ¡Psst! ¡Me ha hecho ¡A mí! Arti, verás, tienes que ser un poquito más comprensor... A mí no me hagas eso, ¿eh? ¿Oís eso? ¿No lo oís? ¿No lo oís? ¡Ahora lo oigo! ¡Donde hay música hay gente! ¡Iremos hablar con el perro! ¿No estaría de más una acera? ¿Sí? ¿Esto? ¡Da pena! Deberían llamarlo el zoo de San Borrego. Primero te dicen, ¡eh! ¡Hay grandes espacios abiertos para que los animales corran en libertad! Y luego acabas con flores en el pelo, ahí, ala, abrazándote con todo el mundo. ¡Es cuestión de pillar el punto oye! ¡Por aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. oh. oh. oh. oh. ¡Ah! ¡Ah! ah. ¡Ay! ¡Pero esto qué es! ¡Oh, no! ¡Aaah! Bien. Hay que causarles una buena impresión. Todos a sonreír. Y nada de tonterías. ¿Esa es tu mejor sonrisa, Melman? No estoy sonriendo, son gases. Muy bien, genial. Pues que sean gases alegres. ¡Guau! ¡Wow! No son gente, son animales. ¿Animales de California? ¿Cómo mola? ¡Qué pedazo de fiesta! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha. Yo quiero marcha, marcha, tú quieres paso Yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha, marcha. Y ella marcha, marcha, él quiere paso Hay chicas de todo el mundo. Saludad a Rey Julian. Estoy aquí, nenas. El míticos de las chicas que mueven el escalero. Así quiero moverlo, moverlo clave con gracia y tascaro. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de zoos acabo de ver 26 infracciones del Código Sanitario. ¡Me encanta San Diego! ¡Este sitio resulta de mi madre! ¿Otra 27? Físico ideal, físico ¿Iría bien algo de picar? De Espera. ¿Dónde está Alex? ¿Qué le ha pasado? ¿Y va detrás de nosotros? ¿Por qué no está detrás? ¡No lo sé, chica, pero se está perdiendo una fiesta tremenda! ¡Los pasa! ¡Los pasa! ¡Los Fosa nos atacan! ¡Prébese que pueda! Fosa, voy a comer. <tose> oh, odio las telarañas. ¡Ey! Muchas gracias, chicos. Gracias por esperarme, os lo agradezco. ¡Ey, buenas! Venimos de Nueva York y buscamos a un supervisor. Nos han dejado tirados en la playa de atrás hace horas y nadie se ha molestado en presentarse. ¡Qué fuerte! Yo no sé cómo... Se... Bueno, sí, no sé cómo se hacen las cosas por aquí, pero está claro que ha habido un despiste tremendo. Así que si ¿sí podéis indicarnos dónde está la administración, pues ya nosotros... ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¡Guau! ¿Has visto lobo. eso? Dale, dale, ha hecho huir a los fosas. Oh, quítamela, quítamela. Gloria, Gloria, ¡Aplátala! Dale, dale, dale, dale, dale, eso es, eso Julien, es, ah, pero qué son? ¿Pero qué son? Son alguien Seres ¿sú? salvajes. De salvaje futuro. Vienen a matarnos. ¡A robarnos las mujeres y los metales preciosos! <risa> ¡Levanta, Mort! No te sobre los pies del rey, ¿vale? shh, shh, ¡Escondeos! todos callados! ¡Incluido yo! ¡Shh! <risa> <risa> ¿Quién es ese ruido? Ah, eso yo, otra vez. ¡Para! Un... ¡Ya basta! <risa> ¡Deja ¿Qué? de darme otra has matado? Creo que la has matado. ¿Aún la tengo encima? ¡Oh, tío, las arañas! <risa> Tranquilízate. ¿eh? ¿Ya no está? ¡Son salvajes! No me gusta... ¡Ay, moriremos! ¡Los ¿Qué te he dicho? he dicho? ¡Os he dicho! os he dicho a todos! ¿No le he dicho lo de los pies? Sí, te ha dicho lo de los pies. Ajá. Esperad. Tengo un plan. No me digas. Si me ha ocurrido una ingeniosa prueba para comprobar si son asesinos salvajes. ¡No! ¡No! ¡Hola, nene! Deja que me ocupe yo. Se ocupa a Alex. Martí se queda aquí. ¡Hola! ¡Vaya! Oh, oh, ¡Lo siento! ¡Oh, oh, oh lo Alex! Siento. ¡No, no, no! no, no. Para, ¡Para, para! ¡Ya está, ya está! Ya. ¡Yo solo soy, yo soy un león bobo! ¡Oh, oh pobre chiquitín! ¡Este león Martí! ¿Te ha gustado? ¿Ah, sí? Es un lindo gatito muy malo, ¿verdad? Ven con mamaita. Es una monada a una distancia razonable. Es verdadera preciosidad. <risa> uy, uy, uy, Está como para comerse uy, uy, los besitos, ¿verdad? Solo son un puñado de panolis. No estoy seguro. Creo que hay algo en ese, el de la melena hortera, que parece sospechoso. ¡Tonterías, Maurice! ¡Vamos, muchachos! ¡Saludemos a los panolís! Os presento a Su Alteza Real, nuestro ilustre rey Julien XIII, señor de los lémures, etcétera, etcétera, un hurra por él. Eso es estilo. ha dicho? ¿El rey de los cobayas? Yo creo que es una ardilla. Bienvenidos, panolis gigantes. Venid y disfrutar de mi resplandor. Esto es una ardilla fijo. Eso, una ardilla. Os agradecemos con enorme gratitud que hayáis espantado a los Fossa. ¿Los Foca? Los Fossa. Tiene la fea costumbre de entrar a saco, interrumpiendo nuestras fiestas y despedazándolos... Sí, sí, suena bien. Solo queríamos saber dónde está la gente, así Madre que si alijeras... ¡Madre mía! ¡Qué dientes tan grandes, tío! ¡Qué vergüenza, Maurice! ¿No ves que has insultado al bicho raro? <risa> Pero decidme, ¿quiénes sois? Yo soy Alex, la estrella, y ellos es Gloria Martin Melman. ¿Y de dónde venís, gigantes? ¿Mm? Pues de Nueva York y um... ¡Aclamad a los gigantes de Nueva York! ¡Gigantes Nueva York! ¿Les pasa algo? Son así de memos. Bueno, yo propongo que preguntemos a estos memos dónde está la gente. Disculpa. ¿Los memos tenemos gente? ¡Claro! ¡Eh! ¡Oh! Hey, ¡Los memos tienen gente! ¡Oh, vaya! ¡Bien! ¡Genial! Uh. Ahí arriba. Nos encanta la gente y... Aunque no son muy animados. Oh, vaya. ¿Y tenéis gente viva? Um, no, um, solo muerta. Si tuviéramos aquí mucha gente viva, no sería el mundo salvaje. Oh, ¿No creéis? ¿Salvaje? No no no, no, no, no tan deprisa, bola peluda. De pelo. ¿Te refieres a, a salvaje en planchozas y a limpiarse el culito con una hojita? ¿Quién se limpia? Ay, raja. ¡Ahí va! ¡Ahí va todo el mundo! ¿Me disculpáis un momentito? ¡Sácame <risa> de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Alex! ¡Segorro! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Me voy nadando a Nueva York! Sé que está bastante crudo, pero tengo que intentarlo. ¡No sabes nadar! ¡Ya te he dicho que estaba crudo! No. ¡La naturaleza. ¡Me ha atrapado! ¡Quitádmela! Pero... ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahora sí que veo! ¡Oh! Bien, chicos. Está claro que alguien se ha equivocado. La gente no ha podido soltarnos aquí a propósito cuando se den cuenta de lo que ha pasado. ¿Vendrán a buscarnos, verdad? Sí, seguro. No letra, no ¿Y sabéis una cosa? Seguro que ya están de camino. ¡Ah! Chicos, mañana desayunaremos sushi glacé. ¡Rico! Bien, ya que estoy condenado a morir en esta isla perdida, yo, Melman Mankiewicz, en pleno uso de mis facultades mentales y desuso de las ah. corporales, he dividido mis posesiones a partes iguales entre vosotros tres. Oh. Lo siento, Alex. ¡Buen trabajo, Melman! ¡Eres un artista! No, no es una letrina. Es una tumba. Le has mandado a la tumba. ¿Estás contento? ¡Ah, por favor! ¡Esto no es el fin! ¡Esto es un nuevo comienzo! ¡Puede ser lo mejor que nos ha pasado jamás! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto no es lo mejor que nos ha pasado jamás. Sí, has empleado mal el deseo de cumpleaños y nos has traído mala suerte a todos. ¿Por qué nos dijiste el deseo? Eso no se debe hacer nunca. Eh, un momento. Yo no quería hacerlo, ¿te acuerdas? Vosotros me obligasteis. Oh, vale, vale, vale. Además, esto no es mala suerte, esto es buena suerte. hecho un vistazo. Aquí no hay vallas, no hay horarios. Este sitio es súper guay. Esto es un paraíso. Basta, basta. Estoy hasta el gorro. Este es tu lado de la isla y este es nuestro lado de la isla. Ese es el lado malo donde podrás brincar como ese Cursi Pony de colores la, la, y todas esas sorteradas todo el día. Y este es el lado bueno para aquellos que adoran Nueva York y quieren volver. Venga. No, no. Atrás, atrás, atrás. Coja, Alex, a, atrás. esto uh, no está bien. Vale. Vosotros tenéis vuestro lado y yo tengo el mío. Si me necesitan, estaré por aquí, en el lado guay de la isla. ¡Disfrutando como un enano! ¡Ese no es el lado guay! ¡Este Pasen es el lado la guay! Caña. ¡Este es el lado guay donde Pasen nos divertiremos a tope caña. hasta que volvamos! ¡Uh! uh ¡Me encanta ahí, este uh, lado! Uh, ¡Es el mejor! ¡El tuyo da asco! ¡Estás en los barrios bajos de esta pocilga! ¡Uh! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo, Melman. mantengo un plan para que nos rescaten. Me muero por ver la cara que pondrá parte cuando vea esto. ¡Uh! ¡Qué desastre! ne dadis el nosotros. ¿Tú cada te espalding? Llevo horas en esta postura, tío. ¿Cuánto tiempo tengo que estar posando así? Ya está. ¡Finito! Desafío a cualquier barco de rescate en un millón de millas a que pase por alto esto. Cuando llegue el momento, defenderemos el faro de la libertad y nos rescatarán de esta horrible pesadilla. ¿Qué tal? Hola, ¿eh? ¿Cómo va el fuego de la libertad? Genial. Idiota. Te he oído. No entiendo por qué no podemos pedirle el fuego a Martín. Es fuego salvaje. ¿Pretendes usar eso para la dama de la libertad? ¡Anda, frota, Melman! ¡Llevo frotando! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡No, señor! ¡No puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ah! El gato eres. Maldito seas. Has quemado la libertad. Maldito seas. Espero que te pudras en el infierno. ¿Qué? ¿Nos pasamos al lado guay? Venga que se calme todo el mundo y sentaos una vez. Sí, venga, por favor, calmaos. Suéltale la cola. Sentaos, separece todos por favor. Tú ponte aquí tú allí. Escuchadme. ¡Shh! Abrochad cinturones, ¿vale? Bien. Os presento, Solteza Real, el Ilustre, bla, bla, bla... y etcétera, etcétera, y hurra por él. Vamos. Bien, súbditos míos. Todos sentimos curiosidad por nuestros invitados, los gigantes de Nueva York. hey ¿Sí, Willy? Me gustan. Y a mí, y a mí, y a mí antes. Me gustaron incluso antes de conocerlos. Los vi sí, y me gustaron eh, al momento. Eh. Tú los odias comparado con lo que me gustan a mí. ¡Cállate! ¡Eres un plasta! Ven. <risa> hasta donde alcanza mi memoria, siempre hemos sido atacados y devorados por los temibles Fosa. ¡Los Fosa! ¡Los Fosa! ¡Porris! ¡Silencio! ¡Los no nos están atacando en este preciso instante! Bien. Mi plan genial es este. Captaremos a los gigantes de Nueva York como amigos. Así estaremos cerca y con el señor Alex protegiéndonos, estaremos a salvo y no nos preocuparemos por los temibles Fosa no jamás. ¡Lo he pensado yo! ¡Lo he pensado yo! ¡Sí! Alto, alto, alto! ¡Un momento! Estoy pensando, ¿vale? A ver, ¿alguien se ha preguntado por qué los fosa se asustaron tanto del señor Alex? No sé, tal nosotros también debería asustarnos. ¿Y si el señor Alex es aún peor que los fosa sí, no, lo no me fío de ese tío. Me da yuyu, mucho yuyu. Maurice, no has levantado la mano. Por lo tanto, tu atrás comentario no constará en acto. ¿Alguien más le da dudu, mucho tajuu? No. ¿Ten? ¿Pesca delito? Cuando los gigantes de Nueva York se despierten, nos aseguraremos de que despiertan en el paraíso. ¿Qué quiero una galleta? Oye, Al, Melman y Gloria lo están pasando genial. En el lado guay cabe uno más. No, gracias. Oye, he estado pensando. Quizás si le dieras una oportunidad a este sitio, no sé, acabarías divirtiéndote. Marty, estoy cansado y tengo hambre. Solo quiero irme a casa. Solo una oportunidad. Piénsalo. Sin ti no existe el lado guay. ¡Uah! ¡Ah! ¡Seal! ¿Qué es? ¿El repartidor de pizzas? ¿Qué demonios va a ser? Sí, puedo ayudarle. ¿Podéis me dejáis entrar? ¿Qué ha dicho? Me he comportado como un idiota. He pensado lo que me dijiste y... lo siento. ¡Bienvenido a Che L'es Salvaje! ¡Ponte cómodo! ¡Ey, ey! Límpiate los pies. Así. Es impresionante. Ey, tómate algo, invita a la casa. Esto es agua de mar. Es que no hay que tragársela. Es provisional hasta que instalen las cañerías. Ey, pareceis hambrientos. ¿Les apetecería un manjar de lo más natural? ¿También tienes comida? ¡El especial del lado guay, ¡Marchando! ¡Alguitas! ¡Morunas! ¿Alguitas? ¡Morunas! ¡El que las pruebas repite! ¡Esto está de muerte! Mm, mm, ¡Es rico! <risas> ¡Gracias! ¡Mata el gusanillo! ¿Verdad? Bueno, a lo mejor le falta poco de limón. Está rica, está muy rica. No creo que haya nada mejor. ¡Sí, que lo hay! ¡Estad atentos! ¡Guau! Wow, es impresionante. Son como millones y millones de helicópteros. ¡Una estrella fugaz! ¡Un deseo! ¡Rápido! Oh, ¡Un filete gordo y jugoso! ¿Sabes qué, Alex? Mañana te encontraré un filete, aunque muera en el intento. Gracias, Martín. <tose> <tose> <tose> ¿Qué estás haciendo atrás? Le quiero que me voy a... <tose> <tose> <tose> <tose> Yo también me voy a dormir. Felices sueños a todos. ¿Qué? <tose> siete 28 29 30 mm, 30 30 negras y 29 blancas o sea que eres negro con rayas blancas tiene más resuelto buenas noches Luis ¿No moriz el señor Alex dacicala va a su amigo está claro que es una cariñosa y tierna cosa ¿Pero cómo puede darte mucho muchacho yuyo? ¡Míralo! ¡Está en mono! Peluche. Yo no creo que lo estuviera acicalando, julien A mí me ha parecido que lo estaba catando. Como quieras, no importa. Me da igual. Pronto pondremos mi excelente plan en práctica. Lo único que hay que hacer es esperar a que estén dormidos como troncos. ¿Cuánto tiempo van a tardar? rollo Despierta, señor Alex. Dice, despierta, señor Alex. Buenas dietas. Arriba, arriba, señor Alex. Despierta, Alex. ¿Te chupáis el dedo? ¿Qué es esto? Eh, eh, no asustéis, bichos raros. Mientras dormíais Os hemos traído a nuestro rincón del paraíso. ¡Bienvenidos a Madagascar! ¿Madaga qué? qué? No, no es gaqué. ¡Gaqué! ¡Marty! Es... es... ¡Es como mi mural, el que tengo en el sol ¡Oh, no, chicos! ¡Esto es auténtico de verdad! ¡No está nada mal la vista, eh! Bueno, es lo mismo que tú siempre lo has visto, pero ahora está ahí. Es la versión auténtica de ¿Eh? tú. Tu... ¿Qué tal una vueltecita? Vamos a correr a tope para que los pulmones ayeren de este aire fresco. ¿Quién se apunta? Oh, no, de verdad, no me apetece. Te llevas. Eh, ¿quieres jugar? Eh. Tú, ¡Eh! <risa> uh, te he pillado. Ven aquí. Te <risa> <risa> <La> lleva. <risa> eh, para allá. ¡Ah, loco! Vale, Martín. Te llevo. Te llevo. La llevo, tú ganas. ¡Vamos, Alex! Uh. ¡Dale caña! Ah, llevo dos días sin comer. Estoy bajo de azúcar. Uh. Eh, no tengo energía. ¡Ese no es el problema! Para empezar, así no se corre el mundo salvaje. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Pisa fondo! ¡Deja salir el león que lleva dentro centro! ¿quién manda? Martí, ¿de verdad no...? ¡Tú! sé sí, señor!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 Conmigo. ¡Soy rapidísimo! ¡Uh! Uh, uh, uh, yeah. uh, uh. ¡Me siento como un fabuloso filete de oso sabroso, jugoso y apetitoso! ¡En ¡Oh! plan salvaje! ¡Así se habla! ¡Vaya! ¿Me siento <risas> distinto? ¡Ah! <risas> <risas> ¡Maldi! ¡Maldi! ¡Ya lo hiciste, chavales! ¡Alucinante! ¿Verdad que sí, Melvon? ¿Lo ves, Maurice? Alex es nuestro amigo, y los bossa no aparecen. Podría decirse que mi plan está funcionando de un modo, digamos, eh, funcional. Yeah. ¡Alex! ¡Tienes si que probar esto! Uh, siento bien! ¡Me siento como el rey otra vez! ¿Rey? ¡Sí! ¡Tiene un numerazo! ¡Vamos, Alex! ¿Por qué no se lo enseñas? ¡Oh, no, no, amigo! ¡No creo que...! ¡Vale! ¡Damas y caballeros! ¡Primatas de todas las edades! ¡El mundo salvaje les presenta al rey! ¡Alex! Alex el, ¡El león! león. Ah. ¡Mi bebol! el donde está su corona? Yo tengo corona. Una muy bonita. Sobre mi cabeza. Mídala. La llevo a puerta. ¡El Rufino, tío! ¡El Rufino! ¡Guau! Wow. ¡Ese no lo había ido nunca, tío! ¡Sí! ¡En Plaza del Magio! ¡Vamos! ¡Perdona! ¡Me estás mordiendo el trasero! Mm, no es verdad. ¡Claro que sí! Oh. <coughs> ¡Alex! ¿Pero qué mordido el trasero! ¡No, ¿qué va? ¿Ah, sí? que va! así ¡Acaba de morderme el trasero! ¡Pero qué pasa contigo, tío! Eh, ay... Yo... ay... ¿Por qué, ¿Qué lo has hecho? Ahí está claro. Porque tú eres su cena. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Qué bobada! ¡Nada, Maurice! ¿Y qué un mordisquito de nada entre amigos? Venga, un bocadito. Se acabó la fiesta, julien Tu brillante plan ha fracasado. Pero, ¿de qué estáis hablando? Tu amigo es lo que llamamos un modelo de lujo, de máquina de matar y devorar. Y come carne. O sea, a ti. Venga, ya. Vale, vale, Maurice. Lo admito. He fracasado. Estamos perdidos. ¡Condenados! ¡Los Fosa volverán y nos ampararán abogados! Porque... Somos como... filetes. ¡Soy un filete! Yo, ¡Yo, yo, yo! El señor Alex no puede quedarse aquí. Debe estar con los de su especie. En la región de los Fosa. ¡Por el poder que se me ha otorgado! ¡Por la ley de la selva! ¡Bla, bla, bla, bla, bla! ¡Márquez! ¿Qué? Venga. ¿Te parezco yo a ti un filete? ¡Sí! Os dije que era un error. ¿Qué, qué, qué, ¿qué ha dicho? ¡Oh, sí! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Sálvese quien pueda! ¡Marty, corre! ¡Ah! ¡En el blanco! ¡Un tiro excelente, Maurice! Gracias. ¿Marty? Lo siento mucho, Marte ¿Pero qué me está pasando? ¡Oh, oh! ¡Oh no! he hecho? Es verdad. Soy un I see trees of green of red through the city. I've seen in blue. Oh, funny. And I don't to myself. what a wonderful world. I see skies of blue, and clouds of white, the brightless blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. to myself what a wonder if I would yes I think to myself Es una pesadilla. Todo por mi culpa. Por mi culpa hemos perdido a Alex. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué vamos a hacer? Encontrar el modo de ayudarle. Eso vamos a hacer. Oh, pues bueno. Venga, somos de Nueva York, ¿no? Sí. Somos duros, valientes. Sí. Nos adaptamos a todo. ¡Sí! Y no vamos a cobardarnos como unos vulgares Melmans. De ninguna de las maneras. ¡Oh! ¡Gloria! Perdona, pero no he sido yo, ¿vale? Ha sido el barco. ¡El barco! ¿El barco? ¡El barco ha venido a buscarnos! ¡Vamos! ¡Hay que hacerle señales! ¡Ahí está! ¡Ah, ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Hoy eh, eh, yo! ¡Chicos! ¡Aquí! Estamos ¡Por aquí hoy yo chicos aquí ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Si nos han visto! ¡Sigan haciendo señales! ¡Voy a buscar a Alex! Uh, ¡Vená, chico! Martín, no puedes ir a buscarle tú solo! Ah ¡Venga! Yo conozco a Alex. En cuanto sepa que nos rescatan, se le pasará todo. La gente viene en el barco. ¡No te agobies! Mm, ¡Merman mantiene razón! La gente sabrá lo que hay que hacer. ¡Venga! ¡Tenemos que seguir con las señales! ¡Sí, señor! ¡Esto ya es otra cosa! ¿Tú? Oh, ¿Dónde está la gente? Muertos, nos los hemos comido. Has picado, ¿verdad? Era una broma, la gente está bien. Van hacia la costa, paso de tortuga. Eh, yo os conozco. ¿Dónde están ese león Majara y el amigo monocromático? ¿Marty? ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Con qué ha ido? ¿Está aquí detrás? ¡Uuuh! ¡Ha ido a buscar a Alex! ¡Conseguirá que lo maten! Chicos, el amigo monocromático está en peligro. Parece que tenemos trabajo que hacer. Cuaderno de bitácora. Nos adentramos en entorno hostil. Kowalski, habrá que ganarse la confianza de los nativos. Rico, necesitamos equipo táctico especial. Nos enfrentamos a un gran peligro. Si que el soldado no sobreviva. ¡Alex! ¡Vamos, Alex! ¡El barco ha vuelto! ¡Vamos a casa! ¿Marty? ¡Venga, despierta! ¡El barco ha vuelto! ¡Podemos pirarnos de aquí! ¡Volveremos a la civilización y todo volverá a ser igual a como era antes! ¡Atrás! Ah, ¡Por favor! ¡Soy un monstruo! ¡Alex, no eres un monstruo! ¡Eres mi amigo! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡No te acuerdas! No quiero hacerte daño. ¡Ah! ¡Ah! Yo pienso ahí, me sentí. ¿eh? Alex, me acuerdo de una canción. Es una gran canción. Me parece que tú la conoces. The spring in the moon. I'm living today. Oui, I read we 파 of it. Vamos, ya te la sabes. Dos palabritas. Por favor, no me dejes que la cante solo. No pretenderás que cante yo solo esta canción. Alex? Alex, Eh Alex, una, una pequeña ayudita. Ah! Ayúdame. Vamos a ver tener los avisadores. Alex Es mi presa, mía. Alex Ambre. Alex Kobe. Empieza el show Gracias por no pasar de mí teo por poquito me da un infarto No puedes aparecer así de repente Pati. Aunque seas Pati. un león Shh. Nos vamos de aquí Chicos, seguidme el rollo Como he dicho, empieza el show oh. ¡Míos! ¡Mis presas! ¡Son míos! ¡El rey de la espalda! ¡No recúbes, señor reo! ¡Te da mucho miedo! ¡Mendid miedo! ¡Mi velocidad <persecución> no tiene límites! Oh, ¡Eres un morro! ¡Para morir! ¡Para morir! ¿Y tú? ¿Yo? nunca más en mis dominios. super genial soy el rey y tinto la ley. Procesar, procesar. Bueno, ¿qué hay de comer? cierro los ojos. ¿Y eso por qué? Hazlo. ¿Ya están cerrados? Del todo. Sí, señor. ¿Sin trampas? Vale, cerrado. ¡Rico! ¡Ay! Abre la escotilla. Ah... ¡Arga dentro! ¡Mastica! ¡Mastica con ganas! ¡Saborealo! Mm, mm. ¿Eh? ¿Qué? No está mal, ¿eh? Siempre queda el plan B. <risa> mm, mm. ¡Es mejor que un filete! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Al gatito le gusta el pescadito! Bueno, yo quiero proponer un brindis. A veces es peor que un dolor en el trasero. <risa> ¡Creedme! ¡Lo sé! Pero este gato me ha demostrado sin duda que su corazón es más grande que su estómago. ¡Por Alex! ¡Por Alex! ¡Alto! ¡Basta! Bueno, ¿qué piensas, chicos? ¿Volvemos a Nueva York? No sé, Marty. Este era tu sueño. ¿Seguro que quieres irte? Me da igual donde estemos. Mientras sigamos juntos, lo demás no me importa. Bueno, en ese caso... ¡Eh, Rico! ¡300 raciones para llevar! ¡Nos vamos! Sí, sí. Pero antes de iros, tengo que anunciar una cosa. Así que callaos todos. Por favor, gracias. Tras muchos y profundos actos cerebrales dentro de mi cabeza, he decidido agradecerte que hayas traído la paz a nuestro hogar. Y para que te sientas bien, Sin este precioso regalo de despedida. No, no podría. No puedo aceptar tu corona. ¡No importa! ¡Tengo otro más grande! Y lleva un lagarto. ¡Mira cómo se mueve! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Adiós, bolas de pelo! ¡Gracias por ¡Arribaos! todos! ¡De acuerdo! ¡Arribaos! ¡Arribaos! ¡Adiós! ¡Arribaos! ¡Adiós! ¡Arribaos! ¡Adiós! ¡Hasta, ¡Hasta, ¡Hasta luego! <ríe> ¡Calman! <ríe> Maris, estoy cansado. Muévelo por mí. ¡Más rápido, bonita precioso! escuchar cuando lleguemos a Nueva York estaremos en pleno invierno. Así que estaba pensando que para qué correr. Creo que podríamos hacer alguna paradita por el camino. Mm. ¿Qué tal París? ¡No! ¡Ah! el pensamiento? Yo pensaba en España. ¡Sí! ¡Para ver los toros! ¿Y las fichis? ¡Oh! ¡China! ¡Acupuntura! ¿Quién se apunta? ¿Eh? Mm. ¿Sabéis? No me importaría volver por aquí alguna vez. Sí. A tampoco. Mm -hmm. Estaría pero bien. Capitán. Oh, siempre... ¿No ¿Deberíamos decirles que no queda combustible? nada sonre y saluda chicos sonre y saludar yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha tú quieres yo quiero mancha marcha yo quiero marchacha marcha yo quiero mancha marcha tú quieres marcha yo quiero mancha mata yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marchacha tú quieres quiero marcha, mata yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, mata tú quiero Hay chicas de todo el mundo, saludando a Rudy y Julian, estoy aquí, nada a mí me gustan las chicas y mueven el isquilido, así que moverlo, movendo suave, con gracia y descaro, ¿de acuerdo? Nena genial, sin maquillaje ni con ese cuerpazo no se falta, nena, nena genial. genial titisacional sí, y disque sí, un yo Es una genial, tiene maquillaje con ese cuerpo no se falta de nada, la genial, tiene maquillaje genial, con ese cuerpo no se falta de nada, ni ojos, es el maquillaje ideal, color este, es el maquillaje ideal, y la sombra, es el maquillaje ideal, en la piel, es el maquillaje ideal, de la genial brostad, lo mueven bien, de la cabeza a los pies, tiene genial y es